Way. They, they say, say that they life's a game, game and then they take, take the board away. away. They give the you masks and costumes and an outline of the story, the then they leave you they all to improvise, improvise their vicious cabaret. cabaret. In no longer.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 The ballet on the burning stage, the documentary scene upon the fractured screen, the dreadful poems crawl upon the front of page. There's a policeman with an honest soldier scene whose head is on the pole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 The last, the 1998 show, the situation tragedy, grand office slick with soap, cliffhangers with no hope, the water in the planet The sets give way and the cars get eaten by the play. There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors turn, shelter if the show is through. Silent looks and wait the cube with the pose of master smiles. At last, in 1998, show The top song no one ever sings. The cuffy grows the comedy divine. The bulging eye of puppets los vikingos, que la sauna, que cura hasta la ira, pues me cago en su puta cabeza, la ira curará, pero lo que ya la nedone, cago en San Dios, ahí está, a la sauna todos los putos días, de un mes, hasta me meto dos sesiones, desde de, de calentate, enfriate, volvete a meter para dentro, nada, está que nunca joderé. Que ya os dije yo, este Es que si a sol una cura a la zona curaba la anedonia, pues vosotros quedáis sin programa, pero yo quedarme sin anedonia. ¿Y qué queréis que os diga? Pues prefiero quedar yo sin anedonia que, y que quedéis vosotros en programa. O me faría otro, seguramente. Me o sea, faría uno, Que sé yo, de música. Y diría, ah, este grupo que grabó este disco en el año tal, en el año cual, pues voy a poner aquí el grupo este. Cajo la mar. Bueno, que no. a ver, no digo nada Hay programas de música buenísimos, eh Hostia, que al que guste Eso sí, los programas de música eh, Tienen que tener una cosa El programa de música tiene que decir Cosas, entendamos ¿no? Que no se llena más poner música Hay programas por ahí, eh que son Las radios comerciales y tal Que ponen música Pero sin más, ponen música Ahora vamos ponemos una cancionina de estos Ahora vamos ponemos Otro cantar de estos otros al discutar. Pero cuenta algo que no sepa, yo puedo escuchar, para, para, para sentir música, siento la yo en casa, siento la que a mí me da la gana. ¿Eh? No no estoy escuchando a ti, estoy escuchando lo que yo quiera, lo que a mí me da la gana. Pongo yo en mi casa la música, ¿eh? que pasó tengo la música que me gusta y escucho la. ¿eh? No pongo yo la radio, si me presta, pone la radio, pues yo precisamente para cuando te cuentan, venga, pues este. Grabóse en el año tal y resulta que pasaron estos anécdotes y estas cosas, y grabó con no sé quién y toca la guitarra no sé cuál. Bueno, que puede ser interesante de esa manera, sí ¿eh? que, te, que te cuenten la, la que de las canciones, pero no que casi nada sin más, pues te le suelten y ya la. lo dicho y para pa eso pongo yo música para eso pongo yo música en casa mira fecho qué cojón eso voy a poner toda la noche música de esta que me presta a mí que no me presta que sin aire pero que más me da a mí que más me da esta radio y este programa ya mío está radio ya, libre como ya libre puedes hacer lo que te dé la gana pues hacer el programa que tú quieras pues venir a radio cuca ¿eh? a radio del queso un kilo ¿eh? A Radio Cuca Y pues coger una hora Y hacer un programa Igual que faigo yo Así de fácil Así de fácil Hombre, eso sí ¿Eh? Eso sí Esto como yo Una radio libre ¿Eh? Y el, y somos todos libres Aquí ¿Eh? Aquí no, no se paga nadie Hay gente que Que quiere hacer un programa Piensa que va a cobrar Piensa que va a cobrar Por hacerlo No, no, no Aquí nunca al, al revés Al revés Aquí pagues Aquí contribuís a, a los gastos Coño Normal Si tenemos una radio ¿Eh? Pues habrá que pagarla entre todos, aquí tenemos un montón de cosas, que si mesa, que si CDs, que si, que si casetes, que si pletines, que si discos, que si ordenadores, Uy, un mogollón de cosas, ¿eh?, <ríe> hostia, y después el, el local ya, ya alquilado, ¿qué pensabes? que ya era nuestro, no, ya alquilado, el local tiene un ye de, de, de la Radio Cuca, ya alquilado, ¿Mm? Y, y, y pagase la luz, sí hombre, sí, paguese la luz también Pagamos luz, ¿Eh? los de hidroeléctrica Mándenos una factura todos los meses Sí, son así de chulos ellos Mándenos una factura y, y el agua, oh, también pagamos agua Y además pagamos mucho agua Porque no sé si sabéis ¿eh? que, un, que un local Entre comillas comercial, comercial no sé por qué, porque esto de comercial no tiene nada. Este, precisamente si algo no y esta radio y comercial, o sea, como digo, Vamos a estar en un, un local comercial. No, pues pagamos también, pagamos la de Dios, de agua, ¡Bum! pagamos una burradísima de agua tremenda. Yo te ya por desear el rifo abierto, para pa, mi idea que, que desees el rifo abierto y no pagues más, no pagues más, porque ya pagues tal burrada que ya debe entrar ahí gastes es lo que hagas, que sé yo. Y, y, y un yo un dolor eh de verdad realmente qué dolor ¿eh? Eh, qué sé yo este sí. pandeiro que toco tiene el pei una bello ya este pandeiro que toco y nada pero cuido yo que a estas alturas sabéislo ya sabéislo de sobra cago en la puñeta y este micro ta... mira voy a cuento una cosa hombre llevo hay dos meses ¿eh? dos meses que estoy dando la vara a, a, al técnico para que me engarre el puto micro oye ni para dios Fui por ahí un día Ah, sí, llámate enseguida Vale, fui por la tienda Llamarlo Llamarlo no, no Fui por la tienda tá. No, no, espera La primera vez llamé <risa> ya, ya, ya fui tantas veces Y hice tantas cosas Que, que ya, ya Escaeces es, en mí todo La primera vez llamé Sí, sí, llámate enseguida Hostia, pasó, ¿cuánto pasó? Fui, 15 días por lo menos Fui por la tienda Oye, oye okay. Ah, me, yo que ahora No hubieron los técnicos muy ocupados Pero no, no, llámate Mañana mismo llámate Vale, vale Oye, pues dijeron, no pasar otros 15 días, otras semanas, qué sé yo. <ríe> volví por allí, tal. volví para allí, a ver. Oye, qué qué esto, cómo es esta historia, y tal, Porque cago en la puta, eh. a ver. <ríe> vale que el micro suena, menos mal que suena, porque si fuera que eso tuviera jodido el todo que no sonara, me cago un 10. Oye, sí, sí, nada. Fale con el digo, no, me no, llámate y tal, ¿qué pues? dije después? bueno, madre, pues el, la radio tal, libre, no sé qué día, se te no hay programación en directo, tesores, vale, vale, te llamo, cago la puta, sí, y es verdad, llamóme, ya dos o tres veces, pero, hostia, llamo pa, pa, para decirme, oye, ¿estás ahora por allí? Digo, no, coño, ahora no, o sea, a siempre de un día para otro, ¿no? Digo yo, ay Dios, ¿sí, que esto, yo, porque, a ver, vosotros eh con qué fuerza moral pues, eh, imaginéis pues, vos que tenéis fríos a me igual no tenéis fríos porque la, la mi audiencia no llega de tener fríos me pasa a mí. bueno la mi audiencia qué sé yo cuál a mi audiencia ni, ni, ni, ni siquiera sé si tendré audiencia <risa> Ah, joder mira en un par de en un par de de, de silenciar el puto micro Eh, que digo yo que, que no sé si tendré ciencia pero bueno, si la tengo no ya de... Bueno, que se ya de tener fíos, eh. Aunque ya voy siendo mayoruku, ya no sé yo si me, me tomarán escuchado algunos que ya tengan fíos, por eso de, de, de, de la coherencia nacional ¿no? Aunque bueno, yo ya voy para viejo, pero, pero eso portándome como, como un guaje. bueno lo que estaba que, que, que con qué fuerza mola si puedo decir un fío estudia estudia falló una carrera y tal si después los los que ganan parres y tienen mucho trabajo son, son la, la gente que, que aprendió un oficio No la gente que fue a hacer una carrera ¿Eh? <risa> aquí mientras es mío fui carreras y de mi madre y, y tengo títulos y soy técnico de cosas y, y mira ¿eh? aquí estoy jodiéndome Ojalá, puñeto, bueno jodiendo, ¿no? Yo vivo muy bien, eh. Esto de, de estar parado y no hacer nada no llena no de malo, no ni las malo, pero no yeah, qué sé yo, pues no sé. Trabajar lo que sí trabajar, pues poco trabajo yo. Hombre, eh, en un trabajo uno ¿Eh? Uno porque está está jodida la cosa, está jodida la cosa, que con la mi titulación yo es muy jodido trabajar, muy jodido trabajar. Y otros no trabaja, pues, porque, hombre, pues, a poder ser, pues, pues trabajar no yo guapo, trabajar no presta. Entonces, a poder ser, pues... <ríe> claro, a poder ser, otra cosa. Y cuando se queman los perros y... y eh, estamos a tener fama y estas cosas, entonces... <ríe> Bueno, entonces, joderéme igual que ahora, por Dios también que para pa trabajar toda la cosa jodida, está mal. Bueno, yo como os conté la, la semana pasada, ¿eh? Eh, pues yo ahora, como como estoy parado y no tengo nada que hacer, pues dedico más a ir a la piscina. a la piscina a todos los días. Ya, ya veis que no paro yo de... de hablar de de las mías sesiones de, de sauna <risa> sí, sí, piscina jacuzzi después sauna y eso que tiene el, eh, el paro Y eso que tengo el paro y me parece que que bajo según los criterios ¿eh? estoy debajo debajo del del umbral de la de la probitú soy prove soy prove pero voy a la sauna todos los días <risa> pues normal esto eh, normal un ye, normal he, pero bueno oye, qué sé yo Y, ah, ya sé por qué vos hablaba de la piscina Estaba yo hablando vos pues, de, la, de, la, de la piscina Porque, pues, hostia, veces muy coñón de bien la, la crisis ahí, ¿eh? pues sé ¿cómo coño va a veces la crisis en una piscina? Y tal, que llegue en una y siente No, no, al revés, ahí sientas raya Claro, porque hay muy de siente como yo Que tal paro y va, va a la piscina Porque no tiene otra cosa que hacer Pero no es por eso, no es por eso por lo, por lo único que se ve veces también desluces. luces Y diréis, vosotros, hostia, pero ¿Cómo coño se ve la crisis Nes luces? <risa> Sí, hombre, sí, pues Ves en el luces, porque tan apagáis Sí, tan apagáis Mira, voy, voy, a, contar, pues, voy a contaros La historia completa Yo cuando también a A, a ir por ahí, ¿eh? ¿Eh? Esa, piscina, esa sauna Esa sauna Acerca de dos meses ya Bueno, pues dentro de la sauna Hay, hay dos Dos lluces y estos coloráis, es, parece un puto y aquello en vez de una sauna, pero, bueno a lo que estamos, había dos luces y nada, también hay es normal, donde hay mucha mucha claridad, porque bueno, pues aquello tampoco lleva a montar una fiesta ahí dentro, ahí como montes una fiesta pues afuegueste porque hostia al mínimo esfuerzo ya no, ya estás ahí con el corazón que te salta. pero a lo que estábamos a lo que estábamos de, de, del, del tema de las yuces, de las yuces pues hay en falta entre otras cosas porque bueno ten, hay allí un reloj juco de arena con el control es el tiempo que estás porque ahí dentro no puede estar mucho no puede estar mucho porque oye, pues es malo Entonces, oye, pues, puede estar lo que dura la arena del reloj 15 minutos más o menos pero bueno pues, veía ser gracias a las yuces había dos ya os digo después ¿eh? después de repente pues pues ha aprendida una nada más que yo pensé digo bueno pues bien porque para que quede para que fai falta aquí que tean los dos prendidos hay que forrar un poquillo de energía ¿eh? hay que forrar un poquillo de energía que, que, que nos queda el petróleo para pa sí ¿no? bueno igual para cinco o seis pero bueno que queda por poco queda por poco o sea que también a forrar a forrar energía ¿eh? también que te aprendía una una ayuda más pero coño desde fallo los diez Ya no te ha tampoco la otra luz... Hay una nada más. O sea, hay una nada más, no, perdón. No hay ninguna. No hay ninguna. Entonces, ahora el reloj pues no se ve. ¿eh? Tú metes de allá. Ves, ves. Bueno, ves porque la luz que entra de fuera, a Yuma y tal, y ves. Pero no ves el rojín, el rojín, faise y sombra allí, y, y no se ve. Y de fuera en antes, bueno, pues por lo menos entraba bastante luz... ¿eh? Entra bastante luz porque está allí y a la piscina. Eh, la presidenta tiene, tiene focos focos a los de estos alumbrándola y bueno pues entonces entraba entraba el uso pero pero bueno no sé cuántos focos serían pero por la mitad de ellos por lo menos pues pues allá donde prendese cosa que también me pareció muy bien porque digo yo hostia y eh, de día aunque eh, que esta de tener prendidos ahí un, una docena de focos halógenos, jamás con lo con lo, chupan los los halógenos, eh que los los halógenos chupe la de dios chupe más todavía que más todavía que, que la luz que las bombillas normales chupla dijo no pues está muy bien está muy bien que prenden nada más unos pequeñinos para Pero claro, ya que ahora tampoco prende ninguno <risa> No prende ninguno No prende ninguno y No se ve un viejo A ver, vese a ver porque, porque hay una cristalera muy grande Que da ahí para acá Y, y entonces, entonces entra, entra luz igual Pero pero vamos Por ejemplo hoy que, que estaba Ya ves que tuvo otro el día De, de, de tormenta, tuvo nublado Tuvo un día nublado No se ve un carayo Claro, normal normal, Hostia, pues esto ya la repera, eh, la repera. y que bueno, a ver, la luz y de menos, ¿no? Hay un indicio, un indicio nada más. ¿Y como, y cómo les en la calle? vos? los que echas ya estuvieron, los que estéis escuchándome por el ciento siete punto treinta de la de la frecuencia modulada, los que estáis escuchando anedonia por la www punto radio un kilo ¿eh? radio cuca punto esos no lo sabes porque igual bueno qué sé yo puede estar escuchándolo por ahí esos es ¿eh? o seres de alrededores no quita no quita yo yo vivo en un viejo que en un barrio y cuando siento la cuca siento la siento la por internet también eh pues sentís pues, igual aunque yo de aquí pero bueno si te estás escuchándolo eso es de de que es eh eso es de caso el carajo que no conocéis subió pues no sabéis de qué os voy a hablar pero yo voy a hablar pues de los faroles estos faroles fin de siglo estos que <ríe> puso el gabino pero aquí para la calle los faroles desde de, de, de fundición ¿eh? estilo así de como si fueran de época de la belle Époque o, o algo así nada no, bueno pues la historia es que es faroles cada una tiene eh, tiene tres faroles eh, mira esto en castellano no es mejor farolas y faroles Entonces, entiéndese bien la diferencia, pero es asturiano, fíjate, no, pero bueno, dame igual exactamente. O sea que son faroles que tienen tres puntos de luz. ¿eh? No se puede decir que tienen tres bombillas porque no son bombillas, son, son de gas, me parece. Pero bueno, caso patatas que tienen tres, tres, tres brazos, tres brazos, cada brazo tiene el sofarol y cada farol, pues, pues da luz. luz bien, más bien probe, luz ¿eh? naranja, vaya mierda del luz. ¿eh? Si sí, te diréis vosotros Bueno, que hay eh, perfectamente Hay vos a los que veáis bien A los que no tengáis problemas en la vista Porque la, la gente que lleva deficiente visual Pasa los putes por culpa de los de faroles de, Del gabino ¿eh? Pasa los putes ¿Qué coño costaba poner luz blanco, joder? Pues se pone luz blanco no, no, no les hay luz naranja chunga Es que Los faroles de toda la vida Eh, que seguro que está, son más barates que este Estos son muy guapos, pero Deben costar un huevo En una farola de toda la vida que daba el luz blanco Con la luz blanco fa, Me mejor los contrastes Y una persona que, que tenga problemas a la vista Que tenga deficiencia visual Pues puede ver ah, Pero, eh, ¿pensás que, que se acuerden de, de, de estas cosas? De los deficientes visuales Por favor el ay ¿eh? madre, no Uff bastante de acuerdo a de eso, dirán los, los arquitectos municipales y como cuando faen escalones van edificios muy guapos y llenos de escalones y el que tiene deficiencia motórica ¿eh? y el que lleve parapléjico ¿eh? El... cago la ley <risa> y el... mira, por ejemplo doyme cuenta deme cuenta ahí abajo en en Ventanillas cuando cayeron todos los edificios aquellos ¿Eh? Porque al empezar a furar para hacer el aparcamiento, aquello como ya era todo, estaba todo el levantado encima de, de, un, de una aldea morga, ¿eh? y ahora todo una aldea morga, el, el terreno aquel, pues, pues bueno, cayeron, fallaron los cimientos y ¿sí? bueno, cayeron luego que tiraron los porque nunca hayan ellos, pero bueno, entonces construyeron unos nuevos, entonces, bueno, pues medianamente normal que en el año La Pera, cuando se hicieron aquellos edificios, pues a lo mejor no. no no sé si os ocurría esto de la adaptabilidad de hacerlos adaptados para personas que tienen así algún problema en movimiento o que tienen que usar una silla ruedes ruedas o tal eh, pero bueno los, los nuevos sí, ¿no? ¿qué va? <risa> ¿qué va? tienen ascensor siempre sí los nuevos tienen ascensor todos uno dirá joder pues, si uno va en silla de ruedas pues la meten al ascensor y su golpe piso ya hombre, lo malo y es que para meterte para el portal tienes un peldaño <risa> sí Es un escalón para meter tal portal en los edificios nuevos ahí la mi madre pero bueno todo esto venía por el tema de los faroles ¿no ye, sí, sí. Eh, los edificios estos por la gente con problemas motóricos y los faroles porque estaba yo hablando de los problemas visuales y entonces saltar los problemas motóricos ya que yo ya sabéis es que a ver en mi discurso y de todo menos genial y, y, genial genial y, no ye no para nada yo salto que es lo que me da mi mí la ragana Non como se tuviera un patrocinador, como si este programa tuviera patrocinado. porque de xe en cuando tengo que decir, estáis escuchando a un programa de Radio Cuca patrocinado por Coca-Cola. entonces claro el patrocinador diría oye este chaval ¿eh? diría yo, los responsables de la radio que no hay responsables de la radio pero bueno si los hubiere si los hubiere pues diría la Coca Cola oye este chaval está aquí es variando a mi madre fácil el favor de de, de ponerle un guión, de ponerle un discurso medianamente serio porque esto no puede ser ¿eh? esto no puede ser normal oye ellos pagaban, eh y si paguen pues pues oye pues eh, sí sí Sí, sí, y es lo que tienen pagar A pagar, pues, exigir para <risa> que como no paga ni Dios Pagamos más que los que hacemos el programa Que pagamos un poquitín, una cuotina Para ¿eh? para tener esto ¿eh? Abierto y tal Pues somos los únicos que podemos exigir Un poquitín, pero nada, muy poquitín Muy poquitín, nada más, ¿eh? Bueno, lo que vos decías, ¿de a, qué, ¿a qué venía esto? Porque ya a mí va a ser la olla Pero acuérdame muy bien de, de por qué se me va ¿eh? De dónde venía y tal ¿Eh? sí, de acuerdo, me acuerdo perfectamente. Esto venía porque yo puedo saltar de discurso en discurso lo que me dé la gana, porque aquí no me manda nadie, aquí no tengo patrocinadores, eh. Si tuviera patrocinadores no podía hacerlo, pero como no los tengo se si puedo hacerlo. Y entonces puedo saltar de los faroles, tu view. ¿Eh? puedo saltar de los faroles a, a los edificios de ventanillas tranquilamente, tranquilamente puedo hacer lo que me dé la gana <ríe> así estamos y bueno, digo yo, a ver si acabo, a veces si acabo de falar del pues, tema de los faroles porque porque este paso pasasenme la hora pues acabas en la Nedonia y en un falello de, de los faroles bueno, pues lo que vos pues, iba a decir, ¿eh? que estaba hablando de los faroles también porque La cosa vino pues yuces a la piscina. Los yuces de la piscina, te la apagáis. Y los faroles, eh? estos tres estos tres faroles que están que en, en la cumbre de cada farola y que dan esa luz naranja, que, que hay una puta mierda de luz y que no se ve un pijo con ella, ¿eh? que están eh, prendidos. Mm, pues de unos días para acá estoy pescanciándome yo, que muchos de la ciudad, ¿No han prendido los tres faroles? No, no, no. Te aprendí una más uno. Mm. ¿Y esto qué será? ¿Que el ayuntamiento duvieux quiera forrar perres? ¿O que el ayuntamiento duvieux quiera forrar energía? O a lo mejor ya también que el ayuntamiento duvieux no tiene un puto duro para pa, pa poder gastarlo en luz. Eh, corre de estres razones era, Ome, no sé por qué cuido yo que el ayuntamiento vio muy a favor del ahorro energético nunta. Energético no sé del ahorro en general mami que no. Porque ahora que que y de noche que ya son si te en directo les 22 y 28 Bueno, todavía hasta ahora no empezaron, pero van a entrar dentro de dentro un esores a regar la ciudad porque hubo riegase todos los días. ¡Da lo mismo que llueva! Hoy está lloviendo la de mi madre! está cayendo en su nezada! Pues va a regarse también. Y va a regarse con agua potable. ¿eh? Y van a gastarse miles y miles de litros de agua potable para regar la calle. Que pasme muy bien que se riega la calle. Hombre, los días que llueve y un poco... ...estupidez... ...regar la calle... ...un poco tonto... ...pero bueno... ...si quieres rejar la calle... ...riégala... ...pero coño... Con, con, ...con agua potable... ...no la riegues... ...con agua potable... ...no la riegues... ...que no hay mucho agua potable... Pues vosotros de todo oh, toda la que en Asturias Tenemos agua potable, todo lo que nos da la gana y más Sí, hombre, de momento sí De momento sí Pero ¿cuánto cuánto va a durar? Eh? ¿Cuánto va a durar? Eso no lo sabemos Y como En un cacho bien grande de, del mundo eh, Pues no tienen agua para beber Parece que hay de bastante mal gusto Aquí que tenemos de momento De momento abonda Parece que hay un poqueñín de mal gusto tirala, ¿eh? Y el vio, tírala, tírala. Porque regar las calles con miles de litros de agua potable y tirar agua potable. No me parece. A mí parece. Y como me parece, pues lo digo. Y lo bueno que tiene una radio libre, que puedes hacer lo que te dé a la gana. Sí? Lo que te dé a la puta gana. Pues decir una radio libre. ¿Mm? <risa> tempo el cantar tío gustó a mí da dame igual que vos guste que no vos guste ya vos lo digo siempre y vos lo digo otra semana más, si no vos gusta pues cambiáis, ponéis otra cosa ¿eh? Eh, la radio tiene muchas cosas Se, si hubiera eh, de aquí escuchándome, que no lo sé si de aquí sintiéndome, si no me gusta pues yo, oye lo de verdad que a mí no me va a parecer mal, ¿eh? que coye y que marche Que se ponga a escuchar otra emisora, que, que vea la tele, qué sé yo, que ponga una película, que, que se la rasque, me da exactamente igual lo que faiga. Pero, pero, que a mí no me parece mal que marche, eh, Hostia, no no, sí, marcha, marcha, que no pasa nada, marcha, que no pasa nada. Eso sí, oye, si sí, hay de aquí por ahí que, está ahí que está prestando, y, oye, pues soy el tío más feliz del mundo por poder hacer feliz a, a, a una persona que, que está escuchando esto, porque, oye. Y yeah, es verdad que básicamente este programa Y yeah, para mí, porque a mí me da la gana de hacerlo. Pero Messi, si a, si a aquí ni gusta, que, hostia, pues que placer, ¿no? Que placer poder hacer una cosa que gusta a los demás. ¿Mm? Sí, es yo también una de las cosas por las que por las que hay una radio libre. Una Y yeah para hacer un programa de radio porque a ti te da la gana de hacerlo, pero otra Y yeah para hacerlo porque pa que gusta a la gente. Pero bueno Hay, hay gente que pasa que no entiende muy bien El concepto este de, de radio libre ¿eh? Sí Hay gente que no entiende muy bien el concepto de radio libre Porque a ver Esta radio, radio cuca ¿eh? La radio del queso de un kilo Y libre ¿Qué quiere decir que Y libre? Bueno, por un Yao Eso más o menos Tiene un claro casi todo el mundo, ¿eh? claro mundo. Y libre porque no depende de nadie ¿eh? A ver Esta radio no es municipal, no nos da perres el ayuntamiento ni no, no ni el ayuntamiento, ni, ni el principal, ni, ni ni el estado, ni nada. Aquí no nos da perres nadie. ¿eh? Con lo que libre, porque somos libres respecto a ellos. Y decir, ¿eh? como ellos no nos dan nada, no ellos debemos nada, ¿eh? Veis, veis vos cuenta del, del paralelismo, eh? No dan nada, no ellos debemos nada, ¿eh? Bueno, pues por eso yo una radio libre. También está libre de, de la comercialidad, y una radio no un comercial, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque no ponemos anuncios, no tenemos patrocinadores, no anunciamos nada aquí, la gente, porque en otras radios, eh, a lo mejor vienen los uno que tiene una fábrica de no sé qué, y dice, oye, si decís el nombre de la biofábrica tantas veces al día, yo tengo tantos perros ¿Mm? Está bien, ¿no? Estamos en un sistema capitalista, eso es lo normal, así tienen que ser las cosas. Pero nosotros no hacemos eso. ¿eh? A nosotros nadie nos viene aquí a, a decir todos vos perros a cambio de que me fegáis publicidad. No, no, no, para nada, para nada. Nosotros no tenemos de eso. Entonces también somos libres en ese aspecto. ¿eh? Somos libres. Porque como las empresas privadas no nos dan nada, nosotros no debemos nada, a ninguna empresa privada. ¿eh? esos son dos conceptos de, de libertad de radio libre ¿m? que más o menos eh, yo creo que la gente eh, va, va, va atalantándolos bien ¿eh? va pillándolos va pillando como son pero claro también somos libres por otra cosa ¿m? somos libres por otra cosa que yo cuido que casi no sé si es más importante que lo otro pero por lo menos igual de importante si sí, es ¿eh? a ver somos libres porque aparte de que nadie de fuera Nos manda, tampoco no hay de dentro que nos mande sí esta radio no tiene dueño No, de verdad, así no como vos lo digo Esta radio no tiene dueño Y tampoco tiene un consejo de responsables No que, no que el mando te ha delegado ante varias personas No, no hay así Ya que no hay mando ¿Eh? ¡Pilláislo! ¡Pilláislo! ¡No hay mando! O sea, ye libre. Quiere decir que cada persona ye libre. Cada uno de los que hacemos programas aquí, hacemos lo que nos da la gana. ¿Eh? Lo que nos da la gana. Tenemos unas cortapices muy pequeñas, que son los que nos ponemos entre todos. A ver, no puedes venir aquí a esta radio y, y meterte con las mujeres, ni, ni meterte con los negros, ni no, no puedes hacer esas cosas. No puedes hacer a la apología del, del racismo, del, de, del, del machismo, de no, no, no esas cosas no se pueden, pero bueno, eso es Decidimos ante todos, ¿eh? decidimos ante todos. No llegue venga, pero aquí uno iluminado que diga él: ay, en esta radio porque yo no decido, no se puede hacer ni decir tal cosa. Y todos diséramos: amén. No enyesina, no enyesina no, para nada, no ya, sino, pero para nada. Y claro, la gente esto no lo pilla. Y vosotros de sí, eso es lo mejor. Pero vamos a ver, si dices que no hay dueños Que no hay, que no, no hay un consejo Que no, no hay unos responsables Coño, ¿quién, quién lleva las cosas? ¿Por porque porque una radio requiere Requiere trabajo, ¿eh? requiere Un mantenimiento y tal Hostia, pues el, el que tiene ganas El que da la puta gana De, de facelo Por suerte siempre hay De quien quise a la puta gane ¿eh? fales las cosas y, y gracias a eso esto sigue palante Y vosotros va ah, bueno, pues oye hacerles ¿eh? cosas eh, pues, pues también supongo que se les pagará eh No, no, a ver No Aquí no, no se pagan ahí de, por hacer nada eh No tenemos liberados No tenemos liberados Que, que fegan el trabajo y tengan liberados Para hacerlo, no, no El que lo fae Faelo porque da la real Puta gana La Imperial gana, no lo fai porque lo mande de aquí ni porque cobren, porque. lo porque quiere, por ayudar a los demás. ¿eh? Por ejemplo, yo que sé, cuando se jode algo del equipo, que muchas veces se joden cosas, normal, oye, pues hay muchata, no lo sé, mucha tal, a veces jodense cosas. Bueno, pues la gente que, que, les, que son de aquí, que les arregla, usted pues, eh, no cobra por arreglarles, y Napoli, estilo, viene a arreglarles cuando puede. ¿Eh? Cuando buenamente puede, bien, y les arregla. La gente que lleva, yo qué sé, pues, que lleva los ordenadores, que lleva tal... Oye, pues falla esas cosas, lo falla en sus ratos libres o no libres, o, o cuando buenamente puede, ¿eh? ¿Mm? Cuando buenamente puede y porque quiere. Hay gente que, joder, estoy esputricando de más, pero... Igual me cuesta costado de algunos enemigos esto Pero mira, me, me da igual que cojones eh, enemigos Pues oye, no pasa nada Que yo sepa no tengo ninguno A ver, mejor tengo que probar a tener alguna A ver si... Bueno, qué paliza me pueden dar Bueno <risa> eh, Que digo que hay algunos que, que, que, que están en esta radio Y que se indignen cuando no funciona algo Y, y suelten Oh, tenía que venir el técnico a arreglarlo Ya que no hay un técnico que venga a arreglarlo eh. Pues arregla lo tú. A ver, yo yo creo que que un concepto de libertad básico, que que una cosa hay que poder hacerla por uno mismo. A ver si me entiendo. Eh, si me explico, <risa> es decir, eh, mientras tú no seas capaz de hacer algo, no necesitas que los demás lo hagan, ¿no me? A ver, eso eso es propio, sí, sí, es propio del sistema, este es propio del capitalismo, de la democracia, de, de tal, delegar pero bueno, me, se supone que de, de la puerta de la radio para adentro somos otra cosa, somos otra cosa diferente, que quiere seguir siendo Sina y tú solo quieres venir aquí a hacer el, el topogramo, no a la mar bueno, me, pues vale, nadie te va a exigir que... Eh, que collabores, que se que se hayas comprometido con este proyecto. No, hombre, no, no te lo vas a decir, Naide. Ya estamos ah, pues, algunos que, que sí somos, y el que, no, oye, mientras estemos aquí, pues, pues esto seguirá palante y luego vendrán otros que también darán. y, oye, estas cosas van rolando. Y si algún día no hay Naide, pues mira, cerramos, echamos la llave, y como Dios, acabó el tema. Pero, hombre. Joder, que por lo menos hay gente que está aquí, que tenga claro eso, no nos parece, que tenga claro que, que, que exigencias las menos, este Que es las menos, y cuando te parece que una cosa hay que hacerla de otra manera, no un digas, esto había que hacerlo así, ponte a facelo, me cago en la puñeta, ponte a facelo, no digas esto había que hacerlo, ponte a facelo... al monte no me traig galleña verdín maria si va al monte no me traiga ciña verdín que estando me cachintando salto mi una chispa de guí salimos a bailare. de la braña digo que les que en un son de aquí gasten mucho señorío. Eh, pavirum un pa un pavirum para un pa un bueno pintina, bueno oh, oh. Este pandeirun que toco y de pellechu de ovecha hay el berrabano monte fue tocaque re tu mecha eh a vir un pavirun un un un Bueno, Quintana, wow. Soy vaqueiro, soy vaqueiro. Y vivo una vaquidad. Soy fichu de Juan Barreiro. Nací en mitad de la Braña. Ay, vida mía, eh, eh, eh. En en los aires, hay amor, hay amor, hay amante, hay amor que no puedo olvidarte. Eh, eh, eh. Regalástime y, y un queso y en señal de matrimonio. Regalaste me y un queso y en señal de matrimonio. El matrimonio fue ñulú, torneseme el queso al tornese me el queso alorrio. Bueno, seguimos, son ya les 22 y 45, van tres cuartes partes de programa, ya te acabáis, ya te acabáis. Eh, seguís escuchando Nedonia, te escuchando la Nedonia con Miserable, especialmente indignado esta noche. ¿Por qué? Eh, por nada en especial, ya que yo soy esina, <risa> y me atractivo personal, ya de nacimiento. decía si yo que no, no tenía ningún oyente, que pues yo me hago una hora. Un saludín para pa el oyente indignado. ¿eh? Un saludín, ala, un saludo para el oyente indignado de parte del locutor de eh, en Indignado no sé por qué. <ríe> no tengo ya motivos para estar indignado, ¿eh? pero, pero bueno, yo, yo os digo yo que yo soy así. ¿no? porque aunque vosotros no lo creéis ¿eh? yo yo lo que sí que no me feo nunca es alegrarme de, de los males de los males allenos de los demás ¿eh? no yo eso no no lo llevo no lo llevo mira voy a una historia historia también cosas que me pasen en la piscina en la zona, porque yo no otra otras cosas que ¿eh? nada más cosas que que me pasen ahí ¿eh? nada más cosas que me pasen que me pasen ahí pero Pero pero bueno, oye, pues pues salen muchas cocinas Muchas cocinas que son interesantes Para contar después aquí aquí en la radio ¿eh? La radio libre Dubieu, uh -huh. Radio Cuca Bueno, pues estaba yo el otro día Estaba yo el otro día en la sauna ¿eh? Y había una paisana allí también tomando la sauna y tal y bueno pues dije meca pero tan lejos apagadas y ese tal este tema que vos comentaban antes y yo dije sí, ¿sí eh? será por la crisis y tal Dime, sí Dice, ahora hay de dios de Peña no hay mucho más Peña que hay un par de meses y para mi idea que allí que tantos parados entonces dije sí, mira yo la verdad pues estoy al paro para tener un rato no mientras me, mientras tenga perros pues bajo la cuota y tal De sí, nadie que oro con eso de la crisis, estoy muy jodido. Entonces, en vez de, va, sí, pues oye, habrá gente yo, yo dice, nah, yo soy un tipo abierto y tal, dejo mis, mis cosas sin problemas. Yo estoy acostumbrado, yo te he hecho te paro. yo tengo más tiempo al paro que trabajando. ¿eh? Entonces, estoy fecho ya a gastar dos duros, a poder ser y a. estar parado, la vida de parado ¿eh? la vida de parado que ya veis que, que puede ser una vida muy placentera si no tenéis anedonia, si tenéis anedonia no es placentera porque, porque no tenéis capacidad pues sentir el placer pero bueno, para que no tengas anedonia pues está parado, y puede ir a la piscina, puede ir a la sauna puede ir al jacuzzi, puede, puede dar paseos por monte, puede hacer muchas cosas ¿no? estando parado, pero claro, como yo decía digo una cosa ayer, estar así como tú y yo, ¿eh? que no hay de, depende de mí ni nada y otra cosa y hay gente por aquí de, que está pasando los muy putas, eh que está pagando unas hipotecas del copón y, y que igual tiene mujer y, y tiene fíos y hostia, los fíos cuestan muchas perras y al mayor y, y decía ella, bueno bueno sí al principio al principio daba la razón no como si probes pero luego según empezó a espotrecar fui cambiando de actitud <risa> para empezar a decir bueno pues para crisis les que pasé yo y tal de, de, de más y no sé qué y pasamos sputes y tal ahora por mi malquetean eh, pues, le falta decir que se jodan que también lo gastaron en antes no joder ya sí ya sí ¿eh? ya verdad, a lo mejor y verdad esa gente pues pues ahora en un tiempo a las cuotas del bmv ¿eh? o metidos en una hipoteca de, de mil euros <risa> porque pensaba que iba a tenerlo para siempre a lo mejor tenía unos sueldos de, de 2.000 euros, de 2.500 y decía, hasta hasta va a llegar voy a tenerlo para toda la vida y no hay pero cuidaos que yo culpa de ellos yo cuido que no hay culpa de ellos yo cuido que no hay, no hay culpa de ellos pasándose eh, pasándose eh, por la tele bien de tiempo diciéndonos que Que esto ya era jauja, que, que teníamos que consumir, que, que no pasaba nada, que comprábamos pisos, que comprábamos coches grandes. Las revistas estaban llenas de anuncios, de, de coches, de perfumes caros, de, de ropa caro. ¿Eh? No ya sé nada, y así nada, na, estaba todo lleno. Las revistas, los valles publicitarios, ¿eh? la televisión, a, das un paseo por la por calle, por la ciudad, y ¿qué ves? Escaparates, escaparates que te venden cosas. que están diciéndote, yo, yo véndote esto, véndote esto, toma, esto y para ti, y para ti, ¿eh? Solo, solo tienes que dar los perres, y a cambio de perres, esto yo tuyo, y lo necesitas, ¿eh? Porque si no tienes esto, no vas a ser feliz, necesites estas cosas para ser feliz, necesites que el tó, teléfono móvil no sirva nada más para llamar y, y para recibir, Dios, pero pero aquella serie, qué mierda de móvil que no sirve más más que para hacer llamas, tienen que poder hacer fotos, ¿eh? Y, y, y bueno un tiempo después ya no valía con que tuviera más que hacer fotos tenía que hacer también que, que grabar vídeos ¿Eh? pero a ver si me entendéis esto esto no llega no llega porque diga yo ah qué guay tengo un móvil que graba vídeos no llega que necesiteslo para ser feliz eso es lo que te decían en los tiendas eso es lo que lo que te decían en la tele te falta esto? si si no o sea esto el colmo de la felicidad o sea eh, Por ejemplo, yo que sé, los anuncios de, de, de coches. Volvo. tienes un Volvo y el colmo de la felicidad. Si tienes un Volvo vas a ser feliz. Pero pero si no tienes Volvo no vas a ser nadie. No vas a ser nadie. Vas a ser un mierda hasta tu puta vida porque no tienes un Volvo. Yo como yo, yo no tengo coche, por ejemplo. Oye, pues yo, yo supo que voy a ser un mierda hasta mi puta vida hasta que no tenga un coche. Y si, pero, claro, ¿qué pasa? Que si tengo un coche... Entonces voy a tener que, que tener un coche más grande. Porque hay que progresar, hay que medrar. Que vas a quedarte siempre igual. No, oh, pues de mano a lo mejor tienes. compres un R5 de segunda, viejo. Pero después hay, hay que medrar, hay que comprar uno nuevo. Un nuevo y poner un seguro de riesgo. Porque el si es nuevo. ¿eh? Habrá que poner un seguro de riesgo. Un seguro de esos que, que te cuestan un buen pastón. Eh, Claro, si tienes un coche nuevo y tienes un seguro a tu riesgo, pues habrá que trabajar, porque todo eso cuesta, cuesta perras, ¿eh? Si tienes un coche nuevo, de mano, eh, hay que echar gasofa. Bueno, y si lo tienes bien, yo también, hay que echar gasofa a los coches, ¿eh? Yo como no tengo coche, no tengo que echar gasofa. Pero uno que tenga coche tiene que echar gasofa, y la gasofa cuesta perras, ¿eh? Y tiene que pagar el seguro, y el seguro cuesta perras, ¿eh? Y cuanto más grande y el coche más seguro tiene que pagaré más perros y más perros se pone, ¿eh? Y esos perros que ganales, esos perros que ganales. Y si no les ganes, ¿Mm? Y se si de repente deseis de ganales, tal vez ganando perros, pero deseis de ganar perros. ¡Hostia! Claro, y, y, y también pasa lo mismo si tienes un piso. ¿eh? ¿Cuánta gente vive en un piso alto sin ascensor? ¿Eh? Imaginemos, cuánta gente vive en un edificio viejo? vivir y hay mucha gente pero cuánta gente de los que están buscando piso para comprar estaría dispuesto a comprar uno de esos ¿Eh? o qué gente lo tiene y tiene trabajo y no piensa o no dice no, o no intentan eh Facer entender que pa, por, pa que tiene que progresar que tiene que tener un piso con, con un ascensor eh ¿a cuántas gente nos dicen eso de ah, ahora que es mozo pues subir escaleres pero llegará un momento en el que no puedo subirlas tienes que tener un piso con ascensor tienes que volver a hipotecarte para comprar un piso con ascensor claro, uno dice, hostia, pero como ye, o sea tengo que ahora preocuparme de, de, de pagar bancos y, y no sé qué no sé qué hostias para pa, pa el día que no puedo subir el ascensor no sé todo esto había empezado porque a mí no me gusta alegrarme de ya series de los demás ¿no? de verdad no me gusta oye una cosa ya que, que me dé a cuenta y otra cosa que ellos echen la culpa, yo no he echo la culpa a nadie hicieron lo que hicieron porque da que pero en yo os mandó ¿Mm? pensáislo, yo cuido que ella sea Ma que iru, ma que iru de la que que tan baila y apuesto en la la pechuga la de madre a línea de 20 años ya se la diosa con un antivir la visca de golosa amor que se disimula amor que se disimula y como el mal en El médico lo sabe, el enfermo ya está muerto eh, eh, eh, eh. Si presumes de guapa, de presumiendo y presumiendo Que yo presumo de fe A más, ya están aquí preparados haciendo de los capítulos prohibidos, que yo de vosotros me y escuchábamoslo digooslo siempre, no sé si me hacéis caso, no me lo hacéis, vosotros veréis. Yo termino ya, Anedonia termina aquí, volverá la semana que viene se cuadra, si estás eh, escuchándome en directo, lo que os digo ahora vienen los capítulos prohibidos, si te escuchando diferido, sabe Dios lo que, lo que va a saltar ahora. Eh, dejo vos con un cantarín eh, Dejo vos con un cantarín Muy muy prestoso eh, Que fala de tener A España en el corazón y a Asturias en el alma ¿Mm? A mí parece Una cosa muy guapa Y a vos, los demás pues, Si vos parece bien, bien Y si no, pues nada, venga, hasta la semana que viene Hasta luego